Presentamos una conferencia pronunciada por el Dr. Arthur Wood, jefe del Departamento Nacional de Higiene del Ministerio del Interior del Tercero Reich. El tema de la misma, o sea la política poblacional del nacionalsocialismo, podría parecer demasiado atado a un tiempo histórico para ser interesante en los tiempos actuales. Sin embargo esto no es así. El Dr. Wood toca puntos que tienen una actualidad sorprendente. Desde el deterioro de la familia tradicional, la baja tasa de natalidad de las poblaciones blancas, el avance de una degeneración física, donde las características sanas en los individuos son reemplazadas por taras físicas, diabetes, colesterol, obesidad, impotencia, esquizofrenia y depresión, etcétera hasta temas como la regulación de matrimonios, y las medidas de higiene racial. Hemos señalado en negrita aquellas partes del discurso que consideramos no solo importantes, sino de necesaria aplicación en nuestras sociedades actuales. Es particularmente llamativo, como los líderes del nacionalsocialismo identificaron el peligro de la invasión europea por elementos halógenos. Específicamente se nombra a las poblaciones negroides africanas. El otro peligro que se vislumbra, fruto de la situación política de la época, son las hordas asiáticas rusas. Esas hordas, hoy se ha demostrado, que si bien provienen del Asia, no son rusas sino túrquicas y árabes. Política de población nacional socialista Por Artur Gutt. En la mayoría de los países, ni los gobiernos ni los pueblos han prestado mucha atención a las circunstancias que explican la alternancia del crecimiento y la decadencia en la historia de las naciones civilizadas. Los gobernantes de la antigua Grecia y la Roma imperial no se dieron cuenta de la necesidad de una política de población constructiva hasta que los signos de decadencia y degeneración fueron demasiado patentes para ser ignorados. La posición es exactamente la misma de hoy. Los estadistas de todo el mundo se han ocupado demasiado poco con los valiosos bienes raciales heredados de un gran número de generaciones pasadas. Se contentaron con interesarse en la promoción de bienes materiales y culturales sin apreciar el hecho de que siempre existe una relación estrecha entre estos últimos y las características raciales hereditarias de la nación. Además, el valor real de esos activos se verá muy afectado si la nación contiene un número demasiado pequeño de individuos completamente sanos. Si ese número está sujeto a una disminución continua debido a la tendencia de las parejas casadas a no tener hijos o, en el mejor de los casos, a estar satisfechos con uno o dos hijos, la nación debe renunciar a toda esperanza de desarrollo progresivo. Su civilización estará condenada a la destrucción definitiva. Sin embargo, no es suficiente simplemente para darse cuenta del peligro inminente. Lo que se busca es una política activa que apunte constantemente a la preservación de la salud racial. Se deben tomar medidas prácticas para evitar una mayor disminución en el número de nacimientos. Cuando a fines de 1932, Alemania se encontró con una bancarrota nacional y con el peligro de desintegración racial, el gobierno nacional socialista puso un alto a la política de la Isletzer adoptada anteriormente. En adelante, se dio la debida importancia a la familia, a las características especiales de la nación y a sus orígenes raciales. Los gobiernos de todos los países civilizados saben que no basta con salvaguardar el futuro de sus respectivas poblaciones mediante un sistema de administración adecuado y una política económica adecuada. Saben que se debe brindar igual atención a la salud racial de las personas. A pesar de esto, no se han tenido en cuenta los efectos producidos por sus esfuerzos en esa dirección, como lo hicieron los principios liberales el objeto de la legislación que rige los seguros de enfermedad, invalidez y vejez, y de las otras medidas adoptadas para promover el bienestar público, siempre ha estado demasiado preocupado por los intereses de cada persona enferma y muy poco por los intereses de la comunidad como un todo. Cuanta más enfermedad existía y más se conducía una persona de manera antisocial, mayores eran los esfuerzos realizados por el Estado, los municipios y las diversas asociaciones para aliviarlo de sus problemas y preocupaciones. Así se lograron muchos éxitos aparentes y el índice de mortalidad disminuyó más y más. Es bastante cierto que la propagación de enfermedades infecciosas se evitó en gran medida, pero para recuperar el costo de todos esos esquemas, los miembros sanos de la comunidad tenían que pagar cada vez más impuestos. Cuanto más instintivamente un hombre había conservado intacto su sentimiento por la familia, la nación y la raza, y más hijos tenía, más se le penalizaba por los impuestos indirectos que graban los artículos de consumo diario, por cargos sociales y por pagos de seguros de todo tipo. El éxito de este sistema era demasiado visible. El sentido familiar, el sentido de responsabilidad individual y los fundamentos económicos de la familia fueron destruidos. Las masas, influenciadas por las enseñanzas marxistas y bolchevistas, respondieron con egoísmo, enemistad con el Estado, una falta de inclinación para casarse, el aflojamiento de todos los vínculos mutuos y una falta de ambición. La disminución de la tasa de natalidad comenzó a asumir proporciones amenazadoras en Alemania y en Gran Bretaña. En Alemania, alrededor del año 1900, había aproximadamente un niño por cada cuatro matrimonios cada año, pero en 1932 solo había un niño por cada 14 matrimonios. Y las cosas no eran mucho mejores en Gran Bretaña. Se creía que la causa de esta degeneración estaba relacionada con las condiciones económicas. No se comprendió que la familia es el núcleo del Estado y que, sin ella, no puede haber condiciones políticas o económicas sanas. El objetivo de la política de población que ahora se persigue en Alemania es preservar la fuerza numérica de la nación y garantizar su salud racial. Por lo tanto, nuestro primer pensamiento debe ser mantener la existencia misma de nuestra nación. Aunque generalmente se asume que el término nación se entiende tan claramente que no necesita una definición adicional, puede ser necesario hacer algunas observaciones al respecto. Es un error, por ejemplo, pensar que comprende a todos aquellos que son ciudadanos del Estado en cuestión, independientemente de su raza o su origen. La ciencia de la herencia nos enseña que este punto de vista no es más que superficial, y que el término debe restringirse a aquellas personas que son similares entre sí debido a su ascendencia y sus características físicas e intelectuales. Por otro lado, no debe aplicarse únicamente a aquellas personas que son contemporáneas entre sí en un momento dado, sino también a todos sus ancestros y descendientes. Es esencial, por lo tanto, recordar que el término nación implica el elemento de la atemporalidad, ya que esta circunstancia tiene una influencia importante en todos los esfuerzos realizados para preservar la salud nacional y la fuerza numérica de la nación. Si se permite que la actual disminución de la tasa de natalidad continúe sin control en Alemania, Gran Bretaña y otros lugares, existe el grave peligro de que las naciones afectadas pierdan los cimientos de su existencia y su civilización. La tabla no uno muestra la posición actual a este respecto en algunos países europeos. Tabla 1. Por malas que sean estas cifras, todavía no indican la posición como es realmente. El aparente exceso de nacimientos sobre muertes no se debe a ningún aumento en el número de nacimientos, sino a una disminución en la de muertes. A cuenta. De los mejores niveles de vida, el progreso de la ciencia médica y el mayor cuidado otorgado en materia de higiene, las clases de edad que se originan en los años en que la tasa de natalidad todavía era alta, mueren mucho más tarde. Las clases correspondientes en el pasado. La tasa de mortalidad ha bajado dos e incluso tres veces, con el resultado de que, en Alemania y Gran Bretaña, el número de personas que viven actualmente supera el número de personas que vivieron hace unos 60 años en el equivalente a unas 20 clases de edad. Esta circunstancia oculta efectivamente la muerte real de las naciones involucradas. Tan pronto como esas clases de edad comiencen a morir, la ilusión actual sobre el exceso de nacimiento sobre las muertes será destruida. Para entonces, las clases de edad numéricamente débiles que datan de la época actual de disminución de las tasas de natalidad habrán alcanzado la edad mínima para contraer matrimonio, y la tasa de mortalidad sufrirá un aumento repentino y considerable. La descendencia nacida entonces será inadecuada para mantener la fuerza numérica de las naciones debido a la cantidad reducida de padres y madres potenciales. Si queremos obtener una idea real de la situación, debemos permitir todos estos hechos y ajustar las cifras en consecuencia. Luego veremos que, como ya se dijo anteriormente, las naciones involucradas están desapareciendo gradualmente. Diagrama 1. Burgsfer ha realizado el ajuste que exigen las cifras estadísticas de acuerdo con las explicaciones anteriores y ha comprobado que en todos los países germánicos, excepto en los Países Bajos, el crecimiento natural de la población ha cesado por completo. En Francia, se puede decir que existe un cierto estancamiento, mientras que en los Países Bajos, Italia, Polonia y la República Socialista Soviética de Ucrania, la población continúa su crecimiento natural. El diagrama, diagrama no. 1, en la página anterior muestra claramente este desarrollo. Tabla 2. El descenso de la tasa de natalidad, especialmente en los países germánicos, se puede ver claramente con un vistazo en la tabla no. 2 o en los dos mapas esquemáticos de Europa en la página siguiente. Los dos mapas muestran la considerable diferencia en la tasa de natalidad entre las partes occidental y oriental de Europa. En los países eslavos, la tasa de natalidad es dos veces más alta que, por ejemplo, en Alemania, ver mapa no. 2. Mapa 1. Estos diagramas y mapas indican el grado de peligro al que los países germánicos de Europa están expuestos por la caída de la tasa de natalidad. También muestran la amenaza a la que la independencia racial y política de las naciones de Europa Central y del Norte será sometida en el futuro por la presión incesante ejercida por los pueblos eslavos. La causa externa de la disminución de la tasa de natalidad es el deseo por parte de muchas familias de tener pocos hijos, si es que los hay. El sistema de dos hijos ha sido adoptado en gran parte, y también hay secciones considerables de la población que han adoptado el sistema de un solo hijo. No más del 10% de todas las familias tienen ahora cuatro o más hijos. Del diagrama no. Dos se puede ver que una adopción a nivel nacional del sistema de dos hijos llevaría a la extinción práctica de la nación después de 300 años. Diagrama 2 consideremos ahora los efectos que se producirán por el desarrollo actual. Es posible que no sean abiertamente discernibles todavía, pero se notarán claramente después del lapso de otros 10 años. No cabe duda de que estos efectos se harán sentir en cada rama de la actividad pública, por ejemplo, en el mercado laboral, la producción y el consumo de bienes, el comercio de la construcción, la educación escolar, las políticas sociales y la defensa del país. Al ver que los niños solo son consumidores, y no los productores también, la escasez de niños menores de 15 años, por ejemplo, la clase de edad en Alemania, ahora es aproximadamente 9 millones menos numerosa en proporción al número de personas que trabajan para vivir que antes, está destinada a alterar el equilibrio entre productores y consumidores. De hecho, la enorme disminución en el número de niños menores de 15 años ha sido, además de las otras causas de la depresión mundial, como la mecanización del trabajo y la situación monetaria internacional, una de las principales razones de la propagación del desempleo en los países afectados y por la disminución de su comercio exterior. Durante la segunda mitad del presente siglo, las condiciones se revertirán casi por completo. Habrá tal escasez de trabajadores no solo en Alemania, sino también en Gran Bretaña, que de ello resultarán serios inconvenientes. La historia nos ha enseñado que condiciones como estas conducen invariablemente a una gran afluencia de mano de obra extranjera. Y como la situación en los países eslavos, más particularmente en Rusia, es exactamente lo contrario, la presión ejercida sobre nuestra población será tan grande que no podremos resistirnos. El número de personas de 65 o más años, que es aproximadamente 4 millones en la actualidad, aumentará a alrededor de 10 millones en un futuro no muy lejano. Esto provocará una desproporción insalubre entre quienes son beneficiarios de nuestra legislación social y de seguros y quienes deben pagar las contribuciones. La política social del país tendrá que enfrentar un colapso total. La posición es exactamente la misma con respecto a las fuerzas defensivas de la nación, como puede verse en la siguiente tabla. Tabla 3. Las cifras dadas en la tabla anterior se refieren a los jóvenes que están, o estarán, en edad militar en los años nombrados. No se han hecho deducciones con respecto a aquellos que pueden ser físicamente no aptos para el servicio militar. Los mínimos alcanzados en cada uno de los seis países afectados están impresos en cursiva. Las cifras muestran claramente la gran inferioridad numérica de los países de Europa Occidental a Rusia y Japón 20 años después de peor año de la guerra mundial. El hecho de que no alrededor de 1937 las cifras sean tan bajas es un resultado directo, aunque tardío, de la guerra. Alemania y Francia son los dos países donde la escasez de nacimientos debido a esa causa es más pronunciada. La escasez correspondiente en Rusia es atribuible a la revolución de 1917. En cuanto a los países occidentales, las cifras serán aún más desfavorables en los años posteriores a 1940. Para 1946, la clase de edad aquí involucrada aumentará a más de 2 millones en Rusia, y se espera que su fuerza promedio sea cuatro veces mayor que la de clase correspondiente en Alemania. Es evidente a partir de este desarrollo y de estas estadísticas que las naciones europeas no pueden permitirse otra guerra entre sí. Si tal guerra ocurriera, su destino sería sellado. Gran Bretaña tampoco podrá mantener su dominio sobre sus posesiones y dependencias distantes a menos que pueda contar con el apoyo prestado por un bloque centroeuropeo. Alemania, sin embargo, no solo es el corazón, sino también la columna vertebral de Europa. Y el bolchevismo, si es victorioso, no mantendría su progreso en las orillas del Rhin o el Sena, sino solo después de llegar a Copenhague, Estocolmo y Londres. Sin embargo, el declive numérico de la población es sólo un aspecto del peligro que enfrentan las naciones y sus gobiernos. Su otro aspecto es la degeneración biológica y racial que se hace cada vez más evidente a medida que pasa el tiempo. Es un hecho que la limitación del número de niños a uno o dos es practicada por los miembros superiores física y mentalmente de todas las clases, incluida la clase trabajadora, y que la falta de hijos también se está extendiendo entre ellos en una medida alarmante. El desarrollo opuesto se está produciendo entre personas que padecen defectos físicos o mentales heredados, incluidas personas de tipo morbosamente antisocial y delincuentes. Las estadísticas demuestran que tres, 4 o incluso más niños no son en absoluto infrecuentes en estos sectores biológicamente inferiores de la población. Estos hechos indican la magnitud del peligro que tenemos que enfrentar hoy en Alemania, y también en Gran Bretaña. Una vez, sin embargo, las secciones inferiores realmente predominan y la posición se ve aún más empeorada por la mezcla racial general, será demasiado tarde para aplicar un remedio. Nuestras orgullosas naciones conscientes de la raza perecerán, y la civilización europea junto con ellas. Su lugar será ocupado, con toda probabilidad, por la mezcla bolchevique de pueblos rusos y asiáticos que ha surgido en Europa del Este debido a la disolución de todos los lazos familiares. Durante mi internamiento como prisionero de guerra, conocí a la antigua Rusia y la antigua Siberia y sé que estos países ya no son lo que eran en ese momento. Los miembros de los estratos superiores, que fueron educados a lo largo de las líneas de Europa Occidental, han sido asesinados o han huido del país. Y una sección racialmente extraña a los rusos europeos los ha reemplazado. Debemos tener en cuenta que una nueva generación de origen racial mixto ahora está creciendo en Rusia, que está entrenada intelectualmente por judíos, que no aprecia nuestra civilización occidental y no entiende nuestros puntos de vista occidentales. Será un mal día para Europa cuando un ejército formado por 17 millones miembros de esa mezcla ruso-asiática, aliada con algunas naciones europeas y apoyada por ejércitos negros, se libere de ella y finalmente la destruya. Ninguna nación europea puede esperar ser victoriosa contra tales oponentes con una sola mano. Un frente común y un sentido de solidaridad son necesarios para evitar el desastre. ¿Se hará realidad esa necesidad a tiempo? Esa es la pregunta decisiva que Europa tendrá que responder. Me parece que el progreso técnico engañoso de nuestra época y el dominio de los intereses financieros han dado lugar a un cierto sentimiento de presunción entre nosotros. Los viejos estándares han hecho espacio para los nuevos. Lo que era valioso ayer, parece que hoy no vale nada, y lo que entonces se consideraba indispensable es ahora arrojado por la borda. No han sido domesticadas y subordinadas todas nuestras fuerzas de la naturaleza a nuestra voluntad. Seguramente, pronto será posible someter a la interferencia humana el último de los secretos que rodean nuestro conocimiento del origen y la decadencia de la vida. Por lo tanto, ¿qué nos importa el pasado y cosas como la vida familiar, la tradición, la ascendencia, el mejoramiento racial y los lazos raciales? Tales fueron las opiniones que tuvimos que escuchar en este país antes del advenimiento del régimen nacional socialista. Además, nos preguntaron, ¿de qué sirve proclamar el parentesco de los pueblos germánicos y su sentido de solidaridad? Todas las concepciones de este tipo son rechazadas y ridiculizadas por los portavoces liberal y judío bolcheviques. Y, sin embargo, es cierto que no sólo nuestra propia nación, sino también casi todas las naciones del norte y el oeste de Europa están, como lo ve el biólogo racial, están al borde de un abismo. El dominio excesivo de la vida de la ciudad sobre nuestra civilización y la influencia excesiva ejercida por las finanzas internacionales y el intelectualismo internacional han creado inseguridad política y económica entre los pueblos. En nuestro país, los términos vergonzosos del Tratado de Versalles, las pérdidas materiales e ideales, la dominación judía sobre todo, la depreciación de la moneda durante el período de inflación y el empobrecimiento de nuestras clases medias, todas estas circunstancias hicieron que nuestro sistema económico se derrumbara completamente y el número de desempleados ascendiera a 7 millones. Las personas se sentían rechazadas a asumir las responsabilidades de la vida matrimonial. El control de la natalidad se practicó de forma incomparable y el pueblo alemán se estaba desviando hacia la ruina absoluta. A pesar de las condiciones económicas y financieras insatisfactorias que regían en 1933, el Ministerio del Interior logró unificar el sistema de salud pública del país y eliminar la derrochadora descentralización que existía anteriormente. En virtud de la ley aprobada el 3 de julio de 1934, las diversas juntas de salud establecidas por las autoridades públicas subordinadas se entregaron a la Administración Central, y se agregó un nuevo departamento, el de Higiene Racial. Las nuevas juntas de salud establecidas en cada municipio o distrito están dirigidas por un médico designado por el Estado, asistido por un personal eficiente. El alcance del trabajo realizado por el Departamento de Salud Pública se ha ampliado con la adición de las oficinas consultivas para la cultura y herencia racial. Sus funciones son, vigilar el crecimiento natural, o no, de la población, salvaguardar los bienes heredados de la nación e iluminar a las personas que desean casarse. El progreso de la ciencia racial ha sido muy considerable en los últimos años, y mucho beneficio para la comunidad se ha derivado de ello. Si bien no es posible influir en el curso del desarrollo racial mediante métodos directos, puede hacerse de manera indirecta. Darwin explicó el desarrollo ascendente en los reinos animal y vegetal al señalar que aquellos animales y plantas que son capaces de asimilarse a su entorno con más éxito que otros están mejor preparados para sobrevivir en la lucha por la existencia y para transmitir sus rasgos característicos a sus descendientes. Esto se llama selección natural, y su opuesto, en el dominio del desarrollo humano, es la selección artificial provocada por las influencias de la civilización. El progreso mismo del conocimiento humano produce una cantidad cada vez mayor de interferencia artificial con las influencias que actúan naturalmente. Los elementos más débiles, que, si la naturaleza solo estuviera trabajando, pronto serían eliminados, se mantienen con vida e incluso son especialmente cuidados por la habilidad de nuestros médicos y por las mejores condiciones de vida. En el ámbito de la naturaleza y entre los pueblos incivilizados, todo lo que no es saludable parece rápidamente. Entre las naciones civilizadas, se produce el desarrollo opuesto. Los individuos sanos y valiosos se niegan a casarse o, si lo hacen, practican en gran medida la limitación familiar. Durante el régimen liberal y marxista en Alemania, también se creía que la raza humana podía mejorarse por medios artificiales. Se pensaba que las características así adquiridas eran hereditarias. Y esta opinión todavía es ampliamente defendida. Pero, podemos preguntarnos, ¿a qué propósito útil puede servir la extensión constante del trabajo de bienestar público, siempre que los esfuerzos en esa dirección no logren abordar las causas reales de la decadencia de una nación?, Se ha demostrado que los rasgos no saludables se reproducen generalmente en mayor medida que los sanos, y Galtón ya ha enfatizado que esta circunstancia tiende a aumentar el peligro de degeneración racial. Sabemos que no podemos restaurar las condiciones naturales de la vida, y no tenemos la intención de hacerlo ni de arrojar por la borda las bendiciones de una civilización superior. Pero como somos conscientes de las causas de la degeneración, podemos contrarrestar los efectos de un ambiente artificial mediante una selección artificial del tipo correcto, es decir, promoviendo la cultura racial. Y el resultado final corresponderá a nuestras intenciones. Si facilitamos la propagación de poblaciones sanas mediante la selección sistemática y la eliminación de elementos insalubres, podremos mejorar los estándares físicos no, quizás, de la generación actual, sino de aquellos que nos sucederán se debe el crédito al gobierno nacional socialista por percibir el peligro de degeneración y por emitir una legislación que se ocupe de él, por ejemplo, las leyes para la prevención de los hijos hereditarios, para la restauración del profesionalismo en los servicios públicos, para tratar con los delincuentes habituales y ofensas inmorales, y muchas otras. Cuando Herr Hitler asumió el gobierno en 1933, se dio cuenta de que, en primer lugar, la vida familiar debía ser devuelta a lo que era. Eso era indispensable para que un futuro más brillante estuviera reservado para la nación. El 28 de junio de 1933, el Dr. Frick, el ministro del Interior, anunció el programa del gobierno en relación con su política de población. En el transcurso de su discurso, dijo, entre otras cosas, que «La mayor tarea para el gobierno de la Revolución Nacional es garantizar la regeneración racial de nuestro pueblo y preservar su fuerza numérica en el centro de Europa». Mucho se ha logrado desde entonces, pero queda mucho más por hacer. Se deben cumplir dos requisitos para alcanzar el éxito final. Primero, el gobierno debe intervenir mediante una legislación adecuada. Y segundo, cada individuo debe recuperar la debida conciencia de sus deberes hacia el país de su nacimiento. El gobierno, actuando bajo la dirección de Herr Hitler, ha hecho mucho por la legislación. Se ha promovido el comercio y la industria y se ha mejorado la situación de desempleo. Hemos recuperado nuestra libertad de acción interna y externa, y además de resolver estos y otros problemas importantes en las esferas política y económica, nos hemos embarcado en una campaña sistemática de política de población práctica. La nación y la raza deben considerarse como el eje sobre el que se articula toda actividad del Estado. Ha dicho Herr Hitler. La nación como tal es la fuente eterna de la que siempre emana la nueva vida, y esta fuente debe mantenerse en un Estado saludable. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que ver con la preservación de la salud racial y el fomento de familias numerosas. Ya se han introducido medidas destinadas a reducir el desempleo, la protección del suelo de origen, la provisión de pequeñas propiedades y asentamientos cerca de las afueras de las grandes ciudades, y un reajuste adecuado de nuestras políticas fiscales y de población y otras medidas seguirán. No hace falta decir que las actividades médicas llevadas a cabo en nombre de los individuos y en el de la comunidad continuarán en las líneas universalmente adoptadas de conformidad con las investigaciones de Koch, Lister, Pasteur y otros científicos célebres. Robert Koch marcó un hito cuando logró, hace muchos años, descubrir que varios microorganismos son la causa del antrax, la tuberculosis, el cólera, etcétera. El resultado fue que se realizó una campaña sistemática organizada contra estas enfermedades infecciosas. En todo el mundo civilizado. Se aprobaron leyes por las cuales se otorgó al Estado el derecho a interferir con la vida privada de las personas, sobre la base de que dicha interferencia, aunque restringiendo la libertad individual, beneficiaría a la nación en su conjunto. Difícilmente se puede negar que, en cumplimiento de dicha legislación, el Estado no sólo tenía el derecho, sino que también estaba obligado, a emitir reglamentos que rigen el deber de las personas de informar sobre todos los casos de infección, previendo el aislamiento de los pacientes afectados, etc. Por lo tanto, el Estado debe reclamar el mismo derecho por sus actividades en el ámbito más amplio de la higiene racial. Alemania ha tomado la iniciativa en estos esfuerzos al dar pasos prácticos hacia el inicio de una política sistemática de población. Las oficinas de asesoría a las que ya se hace referencia deben, entre otros asuntos, administrar la ley para la prevención de los hijos con enfermedades hereditarias. Siempre que pueda suponerse, con una justa medida de probabilidad, que se propagará una enfermedad hereditaria grave, se podrá recurrir a la esterilización. El alcance de la ley se limita a las enfermedades más importantes, por ejemplo, la imbecilidad o la locura congénita, la epilepsia, la sordera o la ceguera hereditarias, etcétera y se han emitido regulaciones estrictas para evitar cualquier uso indebido. Se han creado tribunales especiales para decidir si, en algún caso dado, se deben aplicar las disposiciones de la ley. Están compuestos por médicos y jueces. Antes de tomar su decisión, examinan cuidadosamente las circunstancias del caso en cuestión. Debe recordarse, a este respecto, que la esterilización no es en absoluto idéntica a la castración. Puede efectuarse por medio de rayos X o tratamiento con radio, de modo que no se requiera necesariamente una operación. El trabajo realizado por los tribunales es de una naturaleza altamente responsable, cuyo objetivo final es erradicar todas las enfermedades hereditarias. Se ha creado una posición legal claramente definida en cada dominio de la biología racial. La interrupción del embarazo por razones de higiene, un problema difícil en todos los países civilizados, se ha tratado de manera satisfactoria al otorgar los poderes discrecionales necesarios a las comisiones compuestas por médicos. El acta que trata con los delincuentes habituales y los delitos inmorales, aprobada el 24 de noviembre de 1936, proporciona salvaguardias adicionales. Permite a los tribunales ordinarios infligir un castigo adecuado a los delincuentes habituales y a las personas que cometen delitos inmorales contra mujeres y niños. Sin embargo, los resultados logrados solo pueden ser de valor práctico y de carácter duradero cuando el cambio de actitud es completo y se hace sentir en cada rama de la actividad estatal. Además, debe haber un aparato administrativo dirigido de manera uniforme para ayudar a llevar a cabo las reformas de higiene necesarias. Es obvio que las medidas hasta ahora discutidas son solo de carácter negativo. Su principal objetivo es eliminar los peligros que han surgido como resultado de muchas décadas de abandono. Por supuesto, deben complementarse con otros destinados a garantizar una descendencia saludable y la protección económica de la familia. Por lo tanto, se han tomado medidas para disminuir el desempleo y proteger el suelo alemán. La ley del 14 de julio de 1933, que prevé la mejora de la posición de la población rural, ha transferido al REITS todo el dominio del asentamiento agrícola. Los objetivos similares se lograrán mediante la ley que regula las granjas hereditarias y varias leyes que otorgan exenciones fiscales a las personas con familias numerosas. El decreto emitido el 1 de julio de 1933, en cumplimiento de la sección 5 de la ley que regula la reducción del desempleo, contemplaba el otorgamiento de préstamos a las personas que desean casarse. Sujeto a ciertas regulaciones, el reembolso del dinero puede ser renunciado parcial o totalmente al nacimiento de uno o más hijos. El efecto producido por este decreto ha sido un aumento inmediato en el número de matrimonios, a más de 600,000. Si bien no más de aproximadamente 957.000 niños nacieron en 1933, las cifras correspondientes a 1934 y 1935 fueron 1.197.000 y 1.265.000 respectivamente. Y si bien, como ya se dijo, la relación entre el número anual de nacimientos y el de matrimonios fue de 1 a 14 en 1933, había mejorado de 1 a 11 dos años más tarde. Por muy gratificantes que sean estas mejoras, no deben hacernos pensar que los peligros que amenazan al pueblo alemán ahora han sido superados por completo. Debido a las condiciones económicas insatisfactorias durante los últimos años, hasta la fecha se tuvieron que posponer unos 300.000 matrimonios. Quizás asumamos que, en promedio, hasta ahora un hijo ha resultado de cada uno de estos matrimonios retrasados. Y queda por ver si el segundo o el tercer hijo seguirán. Además, los hombres y mujeres nacidos durante los años de guerra, y, por lo tanto, representan las clases de edad numéricamente débiles, ahora están en edad de casarse, por lo que probablemente habrá menos matrimonios y menos nacimientos. Es un gran error creer que el pueblo alemán se ha convertido nuevamente en un pueblo en crecimiento. Incluso el número de niños nacidos en 1935 es insuficiente para asegurar un aumento numérico o incluso para mantener la fuerza numérica actual de la nación. Los críticos, por lo tanto, que sostienen que la política de población de Alemania es una amenaza para el equilibrio de Europa, no ven la situación correctamente. Estamos rodeados de poblaciones en crecimiento en el sur y el este. Y es nuestra posición como pueblo que habita el corazón de Europa lo que realmente está en juego. Si bien es cierto que Gran Bretaña no está en desventaja con las fronteras tan abiertas y desprotegidas como lo está Alemania, las estadísticas demuestran que el peligro de una disminución numérica en el futuro cercano es tan grande en su caso como en nuestro propio caso. La misma observación, de hecho, se aplica a otras naciones del norte y oeste de Europa, véase el cuadro no. 2. El decreto que establece la concesión de préstamos a las personas que desean casarse establece que los solicitantes deben someterse a un examen médico para asegurarse de que no padecen alguna enfermedad física o mental hereditaria que sea perjudicial para la salud de la nación. Aparte de esta disposición, hasta hace poco no se exigían pruebas similares en relación con la contracción de los matrimonios, e incluso las enfermedades mencionadas no constituían un obstáculo para el matrimonio. Es cierto que en Prusia y en otros lugares, el registrador aconsejaría a los jóvenes que intercambien certificados de salud. Pero no había necesidad de que siguieran ese consejo. Desde entonces, sin embargo, se aprobó una ley, el 18 de octubre de 1935, que permite prevenir matrimonios que no serían deseables por razones de salud racial, protegiendo así de la miseria y el sufrimiento no sólo las personas que intentan casarse, sino también cualquier posible descendencia, así como a toda la comunidad. En el transcurso de los últimos mil años, más o menos, las personas habían olvidado por completo que son el resultado de la herencia y el medio ambiente. Los matrimonios, por lo tanto, fueron provocados frecuentemente por razones puramente externas, como el deseo de una dote la preferencia social, etcétera Los hombres de buen físico no dudaron en casarse con niñas que padecen graves defectos físicos o mentales. Y las niñas sanas a menudo consideraron como un trabajo de caridad cristiana elegir a su pareja en la vida como un hombre enfermo e insalubre a quien podrían atender y a cuyas necesidades podrían administrar. A nadie parecía importarle que los matrimonios así contratados tenderían a producir una descendencia responsable de los mismos defectos graves. Un sentido erróneo de caridad llevó a la gente a cometer actos de crueldad despiadada hacia quienes, siendo racialmente inferior o sufriendo una enfermedad incurable, proporcionaron evidencias visibles del pecado contra la raza. Evidencia estadística del gran peligro al que debe conducir quien se enfrente a actitud no es de ninguna manera escaso. Hasta ahora la gente no ha podido ver que el resultado final de este desarrollo debe ser la decadencia y la ruina absoluta de nuestra civilización. Todavía están gobernados por una fe demasiado fuerte en las doctrinas con las que estaban familiarizados a lo largo de sus vidas, sin darse cuenta de todas sus implicaciones. Por lo tanto, fue un acontecimiento de la mayor importancia histórica cuando el Gobierno Nacional Socialista procedió a promulgar las diversas medidas legislativas mediante las cuales el mal podía ser abordado en su raíz. La pureza racial de una nación y su ausencia de enfermedades hereditarias están tan estrechamente relacionadas entre sí como el cuerpo y el alma. El primero se ocupa principalmente de preservar lo que es bueno y saludable. Para garantizar esto último, la ley que prohíbe los matrimonios entre personas que padecen enfermedades hereditarias obliga a los registradores a rechazar una licencia de matrimonio si se cumple una de las siguientes condiciones a. Si el hombre o la mujer padecen una enfermedad infecciosa que puede causar lesiones graves a la otra parte o su problema. b. Si cualquiera de las partes está bajo restricción o tutela. c. Si cualquiera de las partes, aunque no está restringida, todavía sufre de una discapacidad mental que hace que sea indeseable para el interés nacional que se case. d. Si cualquiera de las partes padece una de las enfermedades congénitas especificadas en la ley que rige la prevención de los hijos con enfermedades hereditarias. La cláusula, D, no se considerará un obstáculo para el matrimonio si la otra parte es estéril. Por lo tanto, la contracción de un matrimonio ahora puede ser legalmente prohibida si su consumación causaría un daño grave a las partes involucradas. Al redactar estas regulaciones, el legislador ha limitado sabiamente el alcance de su interferencia al mínimo y ha definido cuidadosamente su significado exacto. Incluso los opositores más intransigentes del nacionalsocialismo probablemente admitirán que las prohibiciones cubren aquellas circunstancias solo en las que un ciudadano consciente de sus responsabilidades se abstendría de casarse en cualquier caso. Los críticos extranjeros, de hecho, no han encontrado fallas en ninguno de ellos, sabiendo que la propagación de enfermedades infecciosas y defectos mentales está destinada a socavar la salud de cualquier nación. Los padres responsables siempre han sentido que es recomendable consultar a un médico antes de que cualquiera de sus hijos contraiga un matrimonio. Por lo tanto, en armonía con este sentimiento, la emisión de un certificado de aptitud para contraer matrimonio se describe, en una de las nuevas leyes, como una de las funciones de las oficinas que brindan asesoramiento a las personas que desean casarse. Un examen médico es obligatorio para todos los candidatos para tal certificado. Para ser examinados de este modo, pueden aplicarse a un médico privado o a los médicos designados por los consejos de salud. El certificado en sí siempre será emitido por la Junta de Salud dentro de cuyo distrito está domiciliada la novia. Por el momento, se ha establecido que el certificado sólo será exigido cuando el registrador o la Junta de Salud tengan motivos para suponer que uno de los obstáculos al matrimonio especificado anteriormente se aplica al caso en cuestión. Los solicitantes no están obligados a presentar ninguna evidencia sobre ese punto, pero si se niegan a dar la información solicitada por la Junta, este último no podrá emitir un certificado. En el caso de que el examen médico sea efectuado por un médico privado, no se cobrará si el candidato está asegurado con una sociedad de seguro de enfermedad oficialmente reconocida, ya sea directa o indirectamente, o si el costo de cualquier enfermedad que él o ella pueda contratar sería pagadero por una institución de bienestar público. Las personas que reclaman este privilegio deben presentar la evidencia necesaria. Si el certificado se rechaza por el hecho de que uno u otro de los obstáculos al matrimonio ya mencionados se aplica al caso, el solicitante puede apelar ante uno de los tribunales competentes especialmente establecidos para tratar asuntos de higiene racial. Si él o ella no están satisfechos con la decisión, se puede hacer una segunda apelación, dentro de los 14 días, a un tribunal superior de igual carácter, cuya decisión será definitiva. Siempre que se recurra a este procedimiento, se puede renunciar a la demanda de un certificado de matrimonio. También hay casos en los que la apelación contra la decisión de la Junta de Salud sólo se puede presentar ante un funcionario administrativo, como, por ejemplo, el presidente del distrito del gobierno, en lo que respecta a Prusia. Estas autoridades superiores pueden, en casos especiales, otorgar exenciones de las reglas ordinarias. Por último, hay ciertos casos en los que se puede apelar al ministro del Interior, cuya decisión será definitiva. Toda la información biológica recopilada se ingresará en registros especiales, de modo que, después de transcurridos unos 10 años, tendremos a nuestra disposición un registro casi completo del estado de salud racial de nuestra nación. Cuando llegue ese momento, los consejos de salud podrán proporcionar detalles higiénicos completos de cada individuo y de cada familia en el país. En cuanto a la práctica real, las prohibiciones de matrimonio solo se emitirán en un número relativamente pequeño de casos. Normalmente, el certificado será redactado por un médico privado. Se opina que ambos solicitantes, aunque aparentemente gozan de buena salud, tienen una disposición hereditaria poco saludable, los instará a que se abstengan de casarse, pero depende de ellos si seguirán su consejo o lo rechazarán. Todos los críticos competentes e imparciales estarán de acuerdo en que la legislación que rige la higiene racial no puede sino ser de gran beneficio para el desarrollo nacional. Es bastante cierto que muchas de las medidas ahora introducidas no son apreciadas debido a que se puede pensar que interfieren con la libertad individual. Pero después de un lapso de unas pocas décadas, probablemente serán considerados, no sólo en Alemania, sino también en otros lugares, como cuestiones respecto de las cuales ya no es posible el desacuerdo. Los matrimonios en detrimento de la pureza racial de la población alemana se han ilegalizado por la ley de Nuremberg para la protección de la raza alemana y el honor alemán, 15 de septiembre de 1935. En el preámbulo, se hace una declaración concisa de los objetos a los que se dirige el gobierno nacionalsocialista en el ámbito de la política racial. Comienza de la siguiente manera. Totalmente convencido de que la pureza de la población alemana es indispensable para la existencia continua de la nación alemana y animado por la inflexible determinación de salvaguardar su existencia para siempre, el Reichstag ha resuelto por unanimidad la siguiente ley. La ley prohíbe todos los matrimonios entre judíos y cualquier ciudadano alemán de ascendencia alemana o de parientes afines. Cualquier matrimonio contraído en el extranjero para evadir esta prohibición es ilegal. Los procedimientos para anularlos sólo pueden ser instituidos por el fiscal. La misma prohibición se aplica a las relaciones sexuales ilícitas entre las personas nombradas. Cualquier infracción de la ley será sancionada. Sin embargo, es lógico pensar que todas estas medidas, si se aíslan, seguirán fracasando en su objetivo a menos que también se tomen medidas para proteger los derechos vitales de todas las familias sanas mediante el reconocimiento adecuado de sus necesidades económicas. El futuro político y social de nuestro país sólo puede salvaguardarse definitivamente con la condición de que las clases medias, los empleados y los trabajadores tengan su participación adecuada en los activos nacionales. El Estado debe hacer posible que todos los ciudadanos puedan realizar sus tareas designadas y convertirse en propietarios parciales de los medios de producción. Se necesitará legislación económica y social para permitir a las familias prolíficas comprar los medios de subsistencia. Esto solo puede lograrse mediante un ajuste de las cargas que cada familia debe llevar. Y esto, a su vez, puede ser provocado por la remisión de impuestos, por asistencia educativa u otras medidas. El problema que tenemos que resolver es el siguiente. ¿Cómo podemos proporcionar ayuda financiera a todas las familias prolíficas y biológicamente sanas mediante una acción uniforme e integral? Es evidente que dicha asistencia, si es para beneficiar la salud racial, debe clasificarse de acuerdo con los ingresos de las personas afectadas. Por lo tanto, su forma precisa variará, aunque el principio general subyacente será el mismo. En las clases medias altas, el objetivo al que se apunta puede lograrse mediante una reforma tributaria. Aquellos que están empleados en los servicios públicos pueden aumentar sus salarios. Las masas de trabajadores y empleados en empresas privadas pueden ser asistidas creando un Fondo Nacional de Ajuste Familiar, mientras que un método completamente diferente puede ser adoptado en relación con la comunidad agrícola, los artesanos y otros. En ningún caso esto implicará impuestos adicionales. Todo lo que sucederá será una redistribución de los ingresos de conformidad con los principios de una política de población sólida. Debido a las dificultades económicas causadas por el Tratado de Versalles y la incompetencia de los gobiernos anteriores, hasta ahora no ha sido posible proporcionar el fondo de ajuste al que se hace referencia. Su creación, sin embargo, es una necesidad de vital importancia, que debe anular todas las demás consideraciones, aunque puede implicar un aumento de los cargos sociales para las familias con pocos hijos o sin hijos en absoluto. Esta necesidad ahora se puede explicar a los trabajadores y empleados de manera mucho más convincente de lo que se podría haber hecho en el pasado. Y no hay duda de que captarán su significado. Si logramos convencer a todas las clases de la importancia vital de esta tarea, seguirán estando contentos con el nivel actual y modesto de la provisión contra las vicisitudes de la vida, ya que, al hacerlo, ayudarán a alcanzar los objetivos más elevados ante nosotros, es decir, el mantenimiento de nuestra existencia nacional y la salvaguardia de nuestro futuro nacional. La convicción debe volverse universal de que los problemas en el dominio de nuestra política de población no se pueden resolver a menos que tengamos el valor de ajustar la totalidad de nuestra política financiera, social y económica a los principios ya establecidos. Ya no podemos continuar con la política social en este país sin, al mismo tiempo, combatir el desempleo y llevar a cabo una política de población saludable. Sin embargo, el desempleo solo puede superarse definitivamente si logramos encontrar una solución satisfactoria al problema de la posición de la mujer y salvaguardar los derechos vitales de la familia. La nación alemana se ha dado cuenta ahora, justo antes de que fuera demasiado tarde, que una ruptura con su pasado y un abandono de sus ideales raciales está destinado a infligir lesiones graves a todos. Houston Stewart Chamberlain se ha referido en algún lugar al siglo XIX como la era de la irreverencia, previendo así el desarrollo que tuvo lugar durante los últimos 30 años. Las acciones de un hombre no están determinadas, como último recurso, por su educación, su inteligencia o su entorno, sino por los rasgos raciales que le legaron sus ancestros remotos. Así como la historia pasada de una nación puede ser una fuente de fortaleza, la historia de nuestra familia puede ser una inspiración para nosotros a lo largo de nuestras vidas. Su estudio puede enseñarnos de dónde provienen nuestros antepasados, qué trabajo estaban haciendo, cuál fue su valor o inutilidad, y qué características nos pueden haber transmitido. Cuando cada individuo se dé cuenta de que solo es un eslabón en la larga cadena que lo conecta con sus antepasados y que tiene las mismas obligaciones con el futuro que tenía, será el momento de desestimar nuestros temores con respecto a la existencia continua de nuestro pueblo. Por lo tanto, siempre será necesario cultivar el sentido familiar. Las mujeres, especialmente, deben volver a ser las custodias de las tradiciones familiares. Por lo tanto, es muy gratificante ver que las diversas organizaciones de mujeres se encargan especialmente de enseñar a las niñas a ser conscientes de sus responsabilidades, al igual que las organizaciones de hombres correspondientes se esfuerzan por fomentar el mismo espíritu en hombres y jóvenes. La mayor atención prestada por Alemania a la higiene racial ha dado lugar a una ampliación del alcance cubierto por las actividades de las autoridades de salud pública. Numerosos científicos extranjeros y también naciones extranjeras están preparados para seguir el ejemplo dado por nosotros. No pretende reemplazar el sistema existente de servicios de higiene pública por otro diferente, sino complementar el uno por el otro. El trabajo ya realizado para combatir las enfermedades se continuará como de costumbre, en estrecha colaboración con la ciencia médica. Sin embargo, la introducción de un sistema práctico de cultura biológica y racial aumentará la apreciación del público de sus deberes para con la familia y para las generaciones futuras, y por lo tanto elevará los estándares físicos e intelectuales de nuestra gente. Más allá de eso, fortalece nuestro deseo de preservar la paz. Por todas estas razones, consideramos que es nuestro deber dirigir la atención de las naciones europeas y de la raza blanca en general, hacia los peligros que amenazan nuestra común civilización desde Rusia en el este y desde África a través de grandes ejércitos compuestos por razas no europeas, de Rusia en el este y de África, especialmente entrenados por Francia en el sur. Si hubiera otra guerra, los valiosos activos nacionales serían destruidos no solo en el frente, sino también en el hogar. Así, la higiene racial y la guerra, para citar al profesor Proetz, siempre serán enemigos irreconciliables. El canciller quiere la paz no solo por el bien de su propio país, sino también porque una guerra europea sería el fin de las razas blancas y de la civilización blanca. No sólo perecería Europa central, sino también Francia, Italia y Gran Bretaña, mientras que el bolchevismo sería el verdadero vencedor. Creo firmemente que el reconocimiento de este peligro acercará a las naciones altamente civilizadas y fortalecerá el sentimiento de solidaridad.